confíe en su popularidad. Hay personas que son populares, personas que tienen fama, personas que tienen plata, personas que tienen... ¡Qué bueno, Dios los bendiga a todos ellos! Eso no es, es vanidad, es vanidad, el predicador, todo es vanidad. Me he conocido personas, eh, eh, amistades que he tenido, uh, con una tremenda popularidad. Pero qué? Han pasado en la historia... No dejaron huella. Muchos no le recordarán. No le recordarán por su fama, por, por su popularidad. No dejaron, no dejaron nada. Ah, no confíe en sus allegados tampoco. Ay, tengo un amigo que él nunca me va a dejar. Déjeme decir que lo va a dejar. Ay, mi viejo querido, lo quiero tanto que él... Cuídese, cuídese. Quiera papá grande. Porque su viejo a lo mejor lo deja. O viceversa. Confía en Dios, Gabriel. Mira eh, eh, eh, el futuro confiado. Yo confiado. Usted va vale a que confíe en Dios, confíe en Dios, confíe en Dios, porque cuando usted confía en Dios, usted va a ser victorioso ante las adversidades. Y el optimismo lleva a la adoración. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová, dice el versículo 6. Eh, el capítulo que es 27 del Salmo 27, el versículo 6. Yo quiero que cuando tengan tiempo mis oyentes y tengan una Biblia, lean el Salmo 27. Y casi de cada versículo yo puedo predicarles, darles un mensaje. Pero quiero que lea ese Salmo cuando tenga la oportunidad. Porque, eh, hermanos, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Porque sabe que es su protector. Porque sabe que es su proveedor porque sabe que es su líder, porque sabe que es su compañero fiel, porque sabe que en él no hay eh, variación de pensamientos, porque él es Dios. Y cuando nos acercamos a él, crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Y David lo buscó, y lo encontró, y le alabó, y le adoró, y le ensalzó, y le glorificó. Y mire, el himnario de los salmos, él fue el autor de todo este himnario, es el, el, el himnario de los judíos, porque David supo hacerlo prosperar en su vida porque David supo confrontar los problemas de la vida con equidad, con sentimiento con decisión, con corazón ay que lindo oh que Dios nos ayude a seguir nosotros el ejemplo de este gran varón en la adoración expresamos la gracia de Dios en cántico y la alabanza uh, alegran el, el alma de cada individuo oh queridos clientes La adoración a Dios debe ser sincera. Debe ser destinada con dirección a nuestro Creador. Para esa vista la música era una terapia espiritual. esta hora oportuna quiero que el poder de Dios trate con usted y que Dios mismo llene su vacío y su corazón. Hay sí, personas que están en aflicción en estos momentos está cerca, bienito o abuelita, amigo o amiga, hermano o hermana, tú quizá no has escuchado más a fondo la palabra de Dios. Sigue instruyéndote en, en los programas que te inspiren, no en aquellos que te confundan, no en aquellos que te saquen de quicio, no en aquellos que quieran solo eh, vivir el que habla, no. Aquellos que en realidad dedican tiempo y dedican talento y dedican su corazón a la palabra de Dios y a la inspiración de, de, de la gente. En mi corazón hay deseos de éxito a su favor. Dios puede tocar de una forma maravillosa. Estás confundido, radiante, amigo o amiga que me escuchas. Yo te invito a que, que el Señor toque tu corazón. Te sientes acongojado y triste en estos momentos. Creo que el Espíritu Santo que tienes. Un milagro de espera a tu vida, a tu alma y a tu ser. Yo creo con corazón sincero que el poder de Dios eficazmente va a ser algo precioso. Padre Santo, te amo con el alma. Ay, Dios mío, te doy la honra y la gloria a ti solamente porque lo mereces todo. Estoy dedicado a tu servicio, Señor. Te pido por todos los que sufren, por los que lloran Yo vengo creyendo como el salvista expresó y dijo, aunque un ejército campe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Así, Señor, quiero que mis oyentes, aunque venga lo que venga, sea tu nombre en todo ensalzado y sea glorificado por siempre en el nombre de Cristo. Oh, gracias te doy, Señor. Amén. Zaparca Ra, del Amor de Cristo i y nosa par. Apartará...